¿Cómo se puede participar? Bueno, participando, casualmente, eh, poniéndole el cuerpo sería lo mejor que nos puede pasar, llenando el, el, el monumento, eh, gritando todos al unísono que ya basta, que la alumnos se negocia, pero de todas maneras, si no se puede estar presente, estamos recibiendo adhesiones a un correo de Gmail, que es barbijos, punto plurinacional arroba, gmail, punto